Mira, la, la siguiente canción es una canción de amor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que, lo que cada uno tiene con Dios es una historia de amor, ¿no? Hay veces que la cosa va mejor, <risa> quien tenga pareja lo sabrá, y hay veces que va peor, pero lo que sí tenemos que tener claro, ¿no?, es que Dios siempre está ahí. Y aunque nosotros le fallemos, aunque a veces no lo encontremos, Él no se mueve del sitio, ¿no? Hay veces que yo necesito estar contigo Sé que perdonadas Mis pasos tan pequeños de amistad yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Mis pasos tan pequeños de amistad Busco tu luz Que llena de ilusión mi alma y paz mis manos que man amor que enciende el corazón no es un sentimiento que se lleva el tiempo esto es como declarar que te quiero como a nada en este mundo y esa es la verdad es un sentimiento bueno madre parte de la realidad y en la realidad de la realidad Como que yo quiero cantar y al poder cantar y al poder cantar Sopla como el viento mil momentos de amor Busco tu luz se que te necesito Y al fondo me iré Para poderte ver Soy como el corazón Que gusta enamorarse Yo quiero volver Postrada ante tus pies Oh, yeah, yeah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. cuando estábamos intentando sonorizar algo para, para ver un poco, ¿no, verdad? Eh, la guitarra, las voces pues nos dijeron unos señores por ahí, falta un solista pues, pues aquí tenemos a alguien, ¿no? Y le querían ya, ¿verdad? Echar el muerto alguien para que viniera para acá. Medio en broma, medio en serio. Y yo le dije en serio, pues mira somos como 14 y hemos venido cuatro. O sea que un solista fuera venido muy bien, ¿no? Y digo esto Porque nosotros nos planteamos, en la medida de lo posible, eh, cada vez que nos llaman algún sitio a compartir, ¿no? Porque esta es la idea, ¿no? venía a compartir, sí, cantando, ¿no? Hablando un poquito. Pero sobre, sobre todo compartiendo a, a Jesús, que es un poco que nos ha convocado a este encuentro de jóvenes y que nos convoca hoy también, ¿no? Nos planteamos, bueno, pues, contra más gente vengamos, pues mejor. Sobre todo por el tema técnico de las voces Aquí estábamos preocupados porque, bueno ¿Qué voces hacemos? ¿Cómo las cubrimos? Porque faltan tanto Yo, por ejemplo, no estuve al principio En el grupo, me fui a las misiones A Venezuela, y vine hace poco Y yo, bueno, esta canción ¿Cómo era? O sea, andamos un poco Con cierto Veníamos con, cierta, con cierto temor ...reconociendo nuestras limitaciones, nuestra pobreza... ...pero a lo que voy... ...no voy aquí a hacer de calimero... ...ni a llorar, ni a quedar bien... ...la idea es que el mensaje... ...¿verdad?... ...mientras podamos hay que transmitirlo... ...y aquí hay muchas personas adultas... ...hay jóvenes... ...que han estado en un encuentro... ...que yo me imagino que le han prometido a Dios... ...pues tirar para adelante... ...y mira ...es necesario... Porque el futuro y casi el presente está en la juventud. Hoy lo decía el padre en la misa, ¿verdad? Y la juventud está un poco... Me comentaban por ahí, ¿verdad? Algún monito del junio. Pues tenemos muchos jóvenes, pero la cosa parece que no, no cuaja del todo. Y yo creo que, aunque mal de mucho, consuelo de tonto, es un problema generalizado. Nosotros venimos de Málaga, ¿verdad? De casi la otra punta. Y nos planteamos lo mismo en nuestro grupo. Nosotros trabajamos con jóvenes. Por eso un poco el tipo de canciones. Pero queremos tirar para adelante, sabemos que hay esperanza. Lo que está claro, que si no hay nadie quien predique, que cante, que esté con los grupos, que anime, si no hay animadores, pues no pueden salir buenos jóvenes, ni tendrá futuro. ¿no? Que la Iglesia está en nuestras manos. ¿no? Esta canción que vamos a cantar tiene un poco que ver con esto. Se llama Creo en el Dios vivo. Y la letra es Creo en el Dios vivo que hizo a los hombres, y no en el Dios que los hombres hicieron. Porque a veces tenemos un Dios de bolsillo, ¿verdad?, que sacamos cuando no hace falta. Un Dios que nos prefabricamos, mitad de tradición, mitad de cómo lo entendemos, mitad de... de nos sirve de, de ayuda, ¿no?, en ciertos momentos. Pero el Dios el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, ¿verdad?, el Dios puro, el Dios del amor vamos a escuchar esta canción, vamos a compartirla porque también se repite esta frase y la podemos cantar entre todos Esperemos, espero que participemos vez, ¿no? lo más bonito que hay es que contemos todo No vivo queis a los hombres y no en el dios que los hombres te quiero siempre lo mismo lo hombres SE HICIERON que en el dios vivo que hizo a los hombres y no en el dios que los hombres se hicieron Eta sensación Que no da miedo No Puede ser ilusión Pero no es cierto Sé Que eres tú oh, Señor Que estás dentro De mí Te apretaré Mi interior No podrás subir Sé que cantaré Aleluya Paseas por mi interior Eta Ves los valientes, presidirás por mi interior, por todas partes. No quedará de mí una porción sin ti que no tenga que agradecerte a ti, Señor. Sé que cantaré aleluya. La verdad es que sería muy triste que cuando nos toque el momento, ¿verdad?, de llegar a las puertas del cielo, nos preguntasen, bueno, ¿y tú quién eres?, nos quedaríamos, ¿verdad?, ¿pero cómo que quién soy?, pues soy fulanito de tal, que estuve en la parroquia tal, que estuve trabajando toda mi vida, y nos dijeran, pues no te conozco. No sé si no lo hemos planteado alguna vez. Yo sí, a veces me da miedo. Después, al momento tengo la confianza, ¿no?, de, de la infinita bondad del Señor y la compasión del Señor, ¿verdad?, que conoce, pues, nuestro corazón, nuestras buenas intenciones. Pero a veces quizá planteemos mal nuestro cristianismo, nuestra religiosidad. Quizá la basemos en una serie de actos que creemos que nos justifican, ¿no?, que justifican nuestra vidas. A veces podemos pensar que nos vamos a salvar, pues, por los rosarios que recemos, Y cuidado, que es muy importante, nosotros también somos movimiento mariano y lo rezamos. Pero si llevamos una vida ajena a Cristo, viviendo a nuestra manera, como cualquiera del mundo, y creemos que solo por el rosario, o por encender una velita, o por ir una tarde a la parroquia, o ir a misa, nos vamos salvados, ya está todo dicho, ¿verdad? Pues quizás no equivoquemos, porque vamos a ser juzgado por lo que dice esta canción, vamos a ser juzgado por el amor. Por el rosario que hicimos con amor, por la misa que la ofrecimos y que la celebramos con amor, por ese abrazo al amigo, por esa ayuda al pobre, por ese ser uno más entre todos, pero con algo distinto ¿no? que nos caracteriza a los cristianos, ¿no? que en definitiva es la caridad. Y ya todo lo demás, pues, quizás sobran. medida en que jamás de tú serás serás la parte del amor que hubo en ti no me interesa tus esquemas ni tu imagen tus poderes ni equipajes nada de eso entrará solo me importa Lo que diste a los más pobres Que entregaste a los enfermos Lo que amaste a los demás sabiendo que otros muchos andan más como explicarme que has perdido tanto tiempo estudiando y trabajando que olvidaste a los demás ahora que quieres tienes que rendirme cuenta de lo mucho que has amado Me interesa ma sabía que cuando llegara el año 2000, ¿verdad? Cuando llegara el año 2000, parecía que todo iba a cambiar. O si las computadoras iban a colapsar, que sí, si, ¿verdad? La banca mundial, la banca rota, por otro lado, bueno, los de esa religiones... milenaristas... ¿verdad? Que se acababa el mundo, que ¿y cómo sigue la cosa? Más o menos igual, o incluso peor, ¿verdad? Con muchas guerra, muchas cuestiones que hay que cambiar. No se trata de esperar un momento se trata de cambiar nosotros queremos cambiar el mundo vamos a cambiarnos nosotros mismos empezando por nosotros por nuestra familia por la parroquia por el barrio y iremos cambiando el mundo ¿no? granito a granito los cambios importantes perdonadme lo que voy a decir espero no cometer ninguna herejía ¿verdad? no llueve de, del cielo ah no, si lo decía el padre hoy de verdad lo decía hoy lo hacemos los hombres me siento más tranquilo porque a veces cuando digo esto parece que estoy diciendo algo en contra de los milagros de los milagros vienen pero cuando ya no hay más remedio ¿verdad? los profetas hablan cuando ya el amor no se vive y, y Dios saca de las piedras a alguien que que denuncia y anuncia el reino qué maravilla pero muchos cambios de los que nosotros hoy podemos disfrutar lo han hecho mucha gente que han dado su vida pero Por ello, que digo yo, pues, que no haya diferencia de exceso, aunque todavía, ¿verdad?, hay muchas zonas que continúan, que no se rechacen a los negros, por ejemplo, ¿verdad?, que caiga el muro de Berlín, cuánto verdad?, cuánto han muerto para que nosotros podamos disfrutar hoy, no?, de eso trata un poco esta canción, ¿no?, Se llama Así cambió. Ah, es de un disco que todavía no ha salido. O sea que tenemos dos canciones que queremos aquí compartir con ustedes con un toque un poco más social que queremos dar, ¿no? porque también hace falta una voz crítica ¿no? dentro de la iglesia. Se acabó el milenio, empezamos el 2000 Y aquí no cambia nada Los cambios importantes nunca llueven del cielo azul Sino del gran trabajo Del esfuerzo del humano Y así cambió El negro de la áfrica esclava Y surgió El horario del trabajo inglés se consiguió. Libertad para adorar a los dioses. Pero ¿cuántos hoy están muertos para que viva usted? Y así murió la pena de muerte en países libres. Se cayó el muro que dividía Berlín. Se conquistó. La declaración de los derechos Pero cuantos hoy están muertos Para que viva usted Jesús sigue muriendo Para que vivas tú Pero nadie da su vida gente que vale siempre acaba por molestar Y así riegan su sangre Los mártires de verdad Así nació La igualdad entre hombres y mujeres Y murió El privilegio de la sangre azul Pero surgió Una nueva clase que aún no ha muerto El burgués, el rico ha El divino del poder Y así murió el derecho del que nació pobre confirmó que arriba al norte y abajo al sur Se el mundo a pocos listos y muchos torpes y aún seguimos clavando a quien resucitó Vive para ser de Cristo falta tan por una vida honesta llena de verdad la amistad del mundo es enemiga del debilita el alma que apaga la fe pero mira al cielo y allí tú verás la esperanza al vuelo y un Y abrazi tu alma, tu palabra Y ser un profeta más Si te llega el miedo, debes de saber Que Jesús te ayuda, que cuentas con él La vida no es fácil, riesgosa y tal vez pero, pero si no apuestas nunca vas a ver La amistad del mundo es enemiga él Debilita el alma, te apaga la fe Pero mira al cielo y allí tú verás La vuelo y un inmenso mar Y abre así tu alma, tu palabra Y ser un profeta más Un profeta más Pero mira al cielo y allí tú verás La esperanza, el vuelo y un inmenso mar Y abraci tu alma, tu palabra y sed... Un profeta más... Un profeta más... Un profeta más... Disculpen que la estamos todavía ensayando... volar hacia Dios como el águila. Quiero escuchar hoy su voz, su palabra. Te quiero porque no dejas que de amarme en mi interior. Te quiero porque siempre estás conmigo. Espero ser reflejo de tu voz. volar hacia dios como el águila y no me gusta andarte con mentiras aunque busque siempre mi salida y no me gusta andarte con mentiras aunque busque siempre mi salida yo no sé migo sí, si puede ser todo es posible desde el prisma de la fe todo es sencillo hasta volar Senzitomente, Quiero en ti otra yo vez, confiar Quiero volar Hacia Dios Como el águila una vez soy viejo maría será el bastón que me cuide y que me alivi quien me pueda ayudar tú me acoges como a un niño a su mamá no merezco ser tu hijo y esa es la realidad me sostiene tu cordón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 Si la luz no acude a tu mirada, si miras al espejo y encuentras tu reflejo, mira en esos ojos que tiene el maestro y verás espíritu. Emo! Queremos enseñarle una canción. No sé si la conocerán. Esta viene muy bien para los encuentros. La voy a enseñar, ¿verdad? Dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿La conocen? No. Oh, qué bien. Venga. El tono es así. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Eh? En rumbita. Seh lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Venga. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar. A Dios. Muy bien, dice. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Vamos a repetir esto. ¿eh? esto lo hacemos todo, todito. Venga. Ahora. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Otra vez. No sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y ahora viene la gracia, porque ahora yo digo, que lo digan las mujeres y todas las mujeres dicen, yo vine a alabar a Dios. ¿Se acuerdan del anuncio de voces fregazuelo? Voces fregazuelo, voces los tres siete, ¿no se acuerdan? <risa> pues más o menos ahí lo han echado. No no dando tono, sino gritando. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Es el tono. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escuche allá en el cielo. Yo vine Allá, la última ya en el cielo, imagínense cómo se tiene que escuchar, ¿verdad? Venga, que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Que hay las mujeres, el hombre, vamos a dar una paliza, ¿verdad? Que lo digan, empezamos la primera. Que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escucha ya en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Todo. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Plaza. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y ahora vamos a demostrar quiénes son los que llevan los pantalones, ¿verdad? Venga. Que lo digan los hombres, yo vine a alabar a Dios. Uy, uy, uy. Venga. Venga. Que lo digan los hombres. Más fuerte que no se oye. Que se escuche allá en el cielo. Todo. Yo vine, yo vine, yo vine a la barra, salsa. Yo vine, yo vine, yo vine a la barra, Dios. Muy bien. ¿Y podemos quién hay por aquí? Hay religioso, ¿no? ¿Hay algún padre, alguna monjita, Uno algún... hay, uno hay. No sé si habrá. Bueno, nos callamos todos en silencio, ¿verdad? Digo, religioso y ahí entramos si hay cura, monja, ¿verdad? Algún. Venga. Por favor, a no lo no lo dejéis solo al pobre. Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Que lo digan los religiosos Uy, uy, uy, uy ay, ay, mal, ay, mal. Al final no hay nadie religioso Sí, sí, venga es que no religioso. Bueno, religioso que sea sacerdote O diocesano diosesano, eso es igual Para, para, hombre Porque si vamos uno por uno también, ¿verdad? Es que se quiere escaquear ¿Cómo lo podemos llamar, ¿Padre? Bien, bien. Pero canta, canta. <risa> que lo digan los curas. Más fuerte que no se oye. Que se escuche allá en el cielo. ¡Ole! Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Muy bien. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y el último sería que lo digan los cristianos y, y lo hacemos todo, ¿verdad? Venga, ya la he enseñado y ahora la cantamos una vez. Venga. Que lo digan los cristianos todos. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan las mujeres fuerte que no se oye. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine, yo vine, yo vine a la vara. ¿Qué palizón le vamos a dar? Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a la vara. Que lo digan los hombres. Yo vine a la vara, Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a la vara, Dios. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine, yo vine, yo vine alabar a mara, dios. Yo vine, yo vine, yo vine alabar a mara, dios. Que lo diga el cura. Más fuerte, padre, que no se oye. Yo vine, yo vine, yo vine alabar a mara, dios. Yo vine, yo vine, yo vine a la mara, dios.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 Mírate dentro cómo estás, mírate cerca del cristal te cambió. Oh sí. me cambió, oh, oh, sí, sí, sí. sí. Tau es que aun te queda el mal Prometes que no lo haras tú Cristo cambiaste es Mi pensar Y yo sin ti Y yo sin ti No pienso y vuelo lejos de la verdad Y yo sin ti Y yo sin ti Me quedo como un viejo que de vuelta está te cambió Oh sí Me cambió Oh, oh sí sí sí nos cambió ¡Oh, sí! ¡Me cambió! Oh, ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos cambió! ¡Nos cambió! ¡Nos cambió! Bueno, buenas noches. Eh, estamos muy contentos de estar aquí hoy con vosotros. Vamos a intentar compartir pues, un ratito de música con el Señor, por supuesto, ¿no? Y bueno, la canción que viene ahora viene a decir un poco eh, de que a veces pues, buscamos al Señor pues las grandes cosas, en, en las cosas pues, pomposas, ¿no? Y que sabemos todo que el Señor se encuentra más bien en lo sencillo, en lo concreto, en lo cotidiano. Y la canción habla de eso. Es muy sencillita, muy cortita, muy repetitiva. Así que podéis cantar con nosotros a la segunda vuelta. La tenéis ya a controlar, ¿vale? Ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias En la suave brisa se encuentra mi Dios Bueno, había oído que es muy fácil, ¿no? Ni en terremotos, <risa> ni en huracanes, ni en torbellino ni en fuertes lluvias ¿Y dónde se encuentra? Pues en la suave brisa se encuentra mi Dios Así que vamos a hacer un poquito más a todo el mundo Para hacer un poquito más compartido esto, ¿no? Que no cantemos nada más que nosotros aquí eh, Nos vamos muy muy bonito Venga, así que vamos a todo el mundo, ¿vale? ni en terremotos ni en huracanes ni en torbellino ni en fuertes lluvias en la suave brisa se encuentra mi ni en terremotos ni en huracanes ni torbellinos ni fuertes lluvias en la suave brisa se encuentra mi ni en terremotos ni en huracanes ni torbellinos ni en fuertes lluvias en la suave bria se encuentra mi ni en terremotos ni en huracanes ni en fuerte lluvias en la suave N se encuentra become tails. N Matthews. N On herel很多 material. Nid In water storm. Ncut. N pursue. N Оru. N Hiro. Nido Moon. Fizawa. Nia. Fizawa. N に dorbo. N簡. Ngu stori. NAN. N Ina 수. N – In horaxi. Nol.A. – Nid 유. Calagarnia. opportunities. Nid Ni en ni en fuertes lluvias En la suave brisa se encuentra mi dios venga! Ni en terremotos ni en huracanes Ni en torbellinos ni en fuertes lluvias En la suave brisa se encuentra mi dios